Muy buenos días y bienvenidos a Era Ciborg, un programa de Radio Mairena que tiene un objetivo concreto. Queremos comprender cómo podría impactar las nuevas tecnologías en la evolución humana. Buenos días al equipo de Ciborg Antropólogos, nuestro productor Javier Mauri, nuestro colaborador Paco Gómez ...y nuestro director Rafael Martínez Cortiña desde Madrid... ...también yo soy Loriguerra... ...en realización desde nuestra bella y querida mairena ...esto es Era cibor ...buenos días compañeros. Pues eh, buenos días... ...Rafael Martínez Cortiña... Eh, ...buenos días compañero. Buenos días, buenos días a todos... Eh, ...me gustaría eh, comentar a estos oyentes... ...y a los miembros del equipo por la voz que tengo hoy... Pero es que el frío invierno me ha agarrado con mucha pasión <risa> Te quiere, te quiere mucho el invierno Así que buenos días a todos Pues bueno, eh, eh, estamos esperando que se incorpore nuestro compañero eh, Paco Gómez Y bueno, eh, también yo quiero saludar de, de, desde aquí a todos nuestros oyentes de Radio Mairena Y a, y a todos aquellos que tengan la suerte de, de, de sintonizarnos Eh, y que estén interesados en cuestiones que se podrían derivar de un futuro de un futuro robotizado. Hoy vamos a hablar de una posibilidad que a muchos deja fríos y nunca mejor dicho. Permítame, permítanme la broma porque hoy vamos a hablar de criogenización. Cuéntanos un poco más Loli. Bueno, pues la criogenización es la preservación a bajas temperaturas de seres humanos que la medicina contemporánea ya no puede mantener con vida, con el objetivo de tratarlos médicamente y reanimarlos en el futuro, una vez existan las tecnologías que puedan curar la enfermedad. La criogenización en España se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, pero lentamente. Existen pocos eh, crionistas españoles destacados con reconocimiento mundial como José Luis Cordeiro o Sergio Terrero. Y tampoco existen muchas asociaciones que impulsen la criopreservación en nuestro panorama nacional. Sin embargo, nuestra invitada de hoy nos va a resolver muchas incógnitas sobre la criogenización. ¿Están ustedes sorprendidos con el tema de hoy? Pues les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura. Tienen una cita en Eracíbor todos los lunes en Radio Mairena, de 11 y cuarto a 12 de la mañana, en el 107.3 de la FM. No falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Paso la palabra a nuestro director, a nuestro director para que nos presente a la experta invitada. Adelante, Rafa. Pues efectivamente, lo libre. Hoy, hoy investigamos un tema muy interesante, la criónica, que es algo que parece muy lejano y muy caro, pero realmente no es ni tan caro ni, ni es algo que sea tan lejano, realmente. Si nosotros imaginamos cómo puede ser un cuerpo eh, introducido en un depósito de nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero, puede no ser algo de ciencia ficción, Y puede sonar algo que está a disposición de muy pocos bolsillos. Pero fíjense ustedes, queridos oyentes, que no. La Fundación vida plus estima que en el mundo ya hay más de 300 personas preservadas bajo unos precios de preservación entre los 12.000 y los 35.000 dólares. Es decir, la tecnología ha avanzado tanto que uno ya puede puede hasta criopreservarse por el precio de un automóvil. Pero para ello eh, tenemos a una gran impulsora y protagonista de lo que ha sido Sociedad Criónica, que es quizás la asociación más destacada en este tema. Ella se llama Alba Ramón y su Sociedad Criónica ha sido la primera organización sin ánimo de lucro establecida en España en, en, el, ámbito de, en el sector de la salud su objetivo era ayudar a aquellos que elegían la crioconservación frente a la muerte definitiva. Con, y con toda esta introducción, pues me gustaría dar la bienvenida a Alba, bienvenida a Alba desde Italia a la Cyborg. Eh, muchísimas gracias por atendernos. Y, y antes de que te antes de que hagas tu tu de bienvenida, yo ya me gustaría que, que nos introdujeses, salva qué es la criónica, para que nuestros oyentes la, la escuchen de tus palabras, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te hacemos, te hacemos preguntas, con lo cual, bienvenida a Era Ciborg, nos gustaría que nos explicases en qué consiste la criónica y por qué tú la recomiendas. Así que bienvenida, Alba, a Era Ciborg. Hola. Oh. Hola, buenos días. Un saludo desde Italia, aunque bueno, quiero precisar que yo soy española, ¿vale? Soy de Madrid. Voy mucho a Madrid, vuelvo, pero bueno, por circunstancias de la vida ahora estoy trabajando en Italia, que es un país maravilloso. Pues bueno, yo hablando de la criónica, creo que habéis explicado vosotros un poquito en qué consiste y yo quiero eh, concretar que no soy no me estoy en el ramo científico ni nada por el estilo, ¿vale? Soy una persona amateur por quien que lo dice que me gusta la ciencia, sobre todo la ciencia médica, ¿no? Y la criónica yo la recomendaría porque a ver, es una es una rama de la de la ciencia médica que está todavía le queda mucho recorrido por avanzar, pero que realmente cuando se consiga que funcione eh será un cambio en la medicina tal cual como la conocemos hoy enorme, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que supondrá que personas que a lo mejor en este momento no no se pueden curar eh se pondrán eh en sería como una especie de cuidados intensivos, ¿no? por un tiempo eh, un poco más largo de lo normal, esperando que llegue el momento en que esa enfermedad o que tenga esa persona pueda ser curada, ¿no? Si tenéis si lo pensáis un poco, sería un avance científico médico impresionante. Efectivamente, eh, Alba soy Javier Mauri, te doy también la bienvenida a el gracias. Y yo te quería preguntar que cuando una persona se mete en, en el en San, en San Google, por llamarlo de alguna manera, y sí. busca y busca los denominados crionicistas, ¿qué son? ¿Qué son los crionicistas? Bueno, a ver, vamos a ver, yo, es un término que, que nosotros, o sea, los, que, los, los dos creadores de la asociación y yo misma que la impulsé, no usamos, o sea, porque realmente crionicistas son unas personas que efectivamente tienen mucho interés en esto de la criónica, eh, están muy centrados en ello, en impulsarlo, pero realmente yo creo que pierden un poco de vista el interés social. ¿no? Nosotros eh, no nos denominamos crionicistas en la en, en la asociación, nos, nos denominamos personas normales y corrientes que tenemos un interés o una curiosidad por la medicina, por la ciencia, y que la criopreservación nos parece que puede ser una buena opción. no Luego los crionicistas lo que pasa es que creo que al usar ese término Pues crean un poco de una sensación en la sociedad como de algo un poco separado no que, que nosotros no no queremos compartir porque mira, nosotros tenemos en el grupo gente que nos gusta de la ciencia médica nos gusta todo o sea por ejemplo eh, los trasplantes de órganos no y sin embargo no nos llamamos trasplantistas o algo así no entonces por eso digo yo nosotros la, queremos impulsar y hacer llegar a la sociedad de que esto no es más que una técnica médica más que se tiene que desarrollar y a la cual hay que darle una oportunidad, sin necesidad de ponerle eh, nombres como de crionicistas o, o, o nada por el estilo. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, pero a mí a mí me gustaría introducir un pequeño un pequeño paréntesis en la entrevista que yo creo que puede dar muchas muchas claves a nuestros oyentes. Porque, claro, nuestros oyentes, digamos, que no están en el día a día de todo este, de todo este sí. sector, Alba. Entonces, a mí me gustaría hacer una pequeña explicación, si no te importa. Y es que esto está ocurriendo en, en numerosos frentes en la tecnología, en la tecnología de futuro, ¿ok? Entonces, en un primer momento sí. aparecen estas asociaciones que son integradas por personas. Generalmente no tienen ánimo lucrativo Y mmm, podemos hablar, por ejemplo, del caso de Sociedad Criónica, que tú conoces muy bien, Alba. Sí. en el fondo lo que tenía, um, quería pues conectar con entidades públicas con el objetivo de ofrecer servicios para que cualquier persona independiente, independientemente de su poder adquisitivo, pues accediese a estos tratamientos, ¿no? ¿No? Dent dentro de lo que era el Sistema Nacional de Salud. Entonces, el, el fruto ah, del trabajo, al final, se iba a utilizar para investigaciones científicas. Entonces, es todo muy de buen samaritano. Pero una vez que, de repente, esas asociaciones civiles, marcan el, el paso, surgen, aparecen sociedades mercantiles que recogen o directamente toman prestada la herencia, ¿no? ¿Me, me, me comprende, Salva? Y la, transforman y, la, y la intentan transformar en un negocio cuyo fin ya no es tanto asistir a las personas como repartirse beneficios, en, lógicamente, entre socios e inversores, como merca eh, sociedades mercantiles que soy. Entonces, claro, a mí me gustaría que eh, tú pudieses explicar, Alba, en el campo de la criónica qué ha pasado, porque esto ha pasado en muchos campos. En el, en el caso específico de la criónica, ¿nos podrías explicar, por favor? Pues eh, sí, porque yo no estoy hablando en nombre de la sociedad criónica, pero quiero especificar. La sociedad criónica eh, ya no existe. Es decir, la sociedad criónica se ha cerrado y ahora os explicaré los motivos. Es verdad que si hay, hay una empresa privada que la sigue usando el nombre, el logo, han creado una web muy similar, prácticamente idéntica, etcétera ¿no? Pero quiero especificar que la sociedad agrónica no existe. Fue disuelta en agosto de del 2018 por decisión mayoritaria de sus socios. Y por una razón que es la que tú has explicado. La asociación, los dos, eh, los dos promotores de la misma, las dos personas que la impulsaron, que fueron Cayetano Santana e Iván Casal, ellos querían crear una, eh, un grupo de personas, que eso es lo que es una asociación, que luchara por defender sus derechos al acceso a la sanidad y como y como tal de la sanidad a todas estas tecnologías nuevas que están llegando, ¿no? Y su, su intención principal era, cuando hubiera una suficiente masa crítica, eh, o bien crear centros no lucrativos, ¿no?, de criopreservación, o bien... ...también, al, paralelamente, hablar con las autoridades públicas... ...hacer toda una labor de contactos... ...para llevar estos debates a los parlamentos... Eh, ...tanto autonómicos como nacional... Eh, ...para que fuera la misma eh, sanidad pública... ...la que ofreciera esto dentro de sus servicios... ...a aquellas personas que lo necesitaran... ...o estuvieran interesadas, ¿no? Evidentemente, detrás de esta iniciativa... Hay un bien social en, en ningún momento las personas que nos hemos eh, sumado y que hemos eh, donado un montón de horas de trabajo eh, no nos ha movido en ningún momento el, el, el afán lucrativo personal, teniendo en cuenta que es muy respetable que haya empresas que quieran laborar en este trabajar en este sector eh, en el ámbito privado, pero lo que nosotros hemos sufrido pues ha sido una especie de fagocitación lenta ¿no? por parte de una empresa ha ido metiéndose dentro, ha ido ofreciendo pues algunas personas ciertos beneficios, ha ido creando socios que no eran ciertos, eh, que pagaban una cuota y asistían a la asamblea solo para para intentar eh, dirigirla hacia sus intereses. Y bueno, pues eh, tienes que entender, Rafa, que efectivamente es que este es un sector, como todo el sector médico que está tecnológico, que abre muchas vías de negocio. Y yo eso lo entiendo, ¿no? Pero, claro, hay que separar lo que es una intención no lucrativa de una lucrativa, que las dos son mmm, perfectamente respetables, pero lo que no es respetable es que una empresa mercantil intente hacerse pasar por una asociación no lucrativa para intentar vender su producto. no Eso es lo que nos ha pasado a nosotros y por eso la criónica ahora actualmente en España, que es no lucrativo, está parada porque aunque existe esa página falsa, pues es la misma empresa, es una empresa privada. Pero bueno, está vacada, pero no muerta, ¿eh? porque estamos trabajando muy fuerte, eh, porque hay una gran demanda social para llevar adelante proyectos no lucrativos y hablar con las autoridades y hablar con todo el mundo para que se haga una realidad mmm, asequible al mayor número posible de personas, o lo ideal sería a todo aquel que desee acceder acceder a ello si sí, eh, yo lamento muchísimo que la asociación de crigénica de españa eh, haya sido disuelta esta asociación sin ánimo de logroo que lo que, que lo que planteaba era informar divulgar y sobre todo crear debate yo lamento mucho que porque por culpa de unos de unas eh, personas cuya ética deja muchísimo que desear deja much, deja muy poco deja mucho que desear, por cierto pues hayáis hayáis hayáis tenido que cerrar. Yo desde aquí os animo a que, como tú bien dices, que seguís trabajando, que seguís luchando, pues, oye, ya que el Estado no ha querido o no ha sabido o no ha tenido medios para proteger vuestro nombre y vuestro logo, porque sois una asociación, erais una asociación legalizada, pues mmm, podríais crear otra con otro nombre eh, para que esta panda de unidad oportunistas perversos que yo creo que, que es la que es la mejor definición pues se, se queden donde donde tengan que estar y la pregunta que te quiero hacer alba está muy relacionada con esto porque a nivel a nivel legal a nivel legal cómo está españa cómo está nuestro país cómo está la unión europea y cómo está china bueno Pues Sí te respondo, porque es un, por un tema muy interesante además no porque cada claro, vez que pasa que Europa eh paradójicamente no porque es una eh, Europa es un continente magnífico en cuanto a tecnología ciencia, pero se está quedando un poco retrasada atrás en en, en, en todos estos temas no que es algo que preocupa mucho comparado si por ejemplo con china como estás nombrando tú o incluso Estados Unidos no y yo creo que Europa debería, pues, despertar un poco, ¿no? Es decir, a ver, la ciencia es importante y se tiene que invertir en ella, ¿no? Tanto a nivel privado como a nivel público. Eh, en Europa el tema de la criónica, de la criopreservación, pues realmente es que casi es que no existe, no existe legislación. Entonces, por ejemplo, en España estamos en un limbo, porque en España pues no hay ninguna ley que lo prohíba pero tampoco hay ninguna ley que lo legisle, que esa era uno de los objetivos nuestros en la asociación, ¿no? O sea, crear debate para que se legislara sobre ello y sobre todo para evitar, por ejemplo, fraudes o listos que llegan y te ofrecen cosas no existen, algo así, ¿sabes? Porque es un tema muy delicado y yo creo que hay que proteger a la, a la sociedad. Pues sin embargo, China, por ejemplo, tiene unas legislaciones eh, mucho más eh, permisivas, permisivas, pero en el sentido de porque es que ellos van siempre muy rápido. Entonces, eh, por ejemplo, en esto de la, de la criopreservación, pues ni más ni menos, pues un hospital de China se ha, se ha traído a Aaron Drake, que es uno de los cirujanos que más sabe en esto de, de criopreservación y de, de los momentos de, anteriores, de estampa, que llaman, de preparación antes de la criopreservación. Y Aaron Drake ha trabajado, yo lo conocí en Michigan, pero ha trabajado muchísimos años eh, con Alcor, de Arizona, que es el centro, uno de los centros más grandes de criopreservación que existe en el mundo. Y Aaron se fue para allá, a China, y bueno, han, han, cre han creado un equipo que en cuestión de poquísimos minutos trabajan a una velocidad tremenda y han conseguido unos resultados eh, extraordinarios, ¿no? Y pues, eh, nosotros en España la única cosa que podemos hacer es crear debate, o sea, que esto se tiene que hablar personas que nos vayan escuchando verán que no es magia, no estamos hablando de magia, ni estamos hablando de ciencia ficción, es tecnología médica que se está desarrollando, que en los próximos años va a tener un boom y que hasta ahora pues países como China, por ejemplo, pues están avanzando a una velocidad pues tremenda y nosotros no podemos quedarnos atrás. Algo. Me gustaría, sí. me gustaría que contases el el caso de Javier Ruiz a nuestros oyentes, que para sí. nuestros oyentes Javier Ruiz es es bueno, fue uno de los fundadores de Criónica, pero es el corrígeme si me equivoco, pero creo que es el primer español criopreservado, ¿no? Y sí, falleció sí. en febrero del 2016. Y José Luis Cordeiro, que es amigo de este programa porque le hicimos una entrevista. Sí. También participó en la operación, creo no creo recordar y se llevaron sí, a Jalerrut sí, porque... hasta un centro de preservación de órganos en Dresden, en Alemania, donde creo que está ahora qué, qué, qué nos puedes contar de, de esta trepidante aventura? <risa> bueno, a Javier, Javier Ruiz yo, bueno, eh, lamento no haberle conocido porque, bueno, Javier Ruiz falleció hace tres o cuatro años eh y yo no le llegué a conocer en persona, ¿no? Pero las dos personas con las que hemos creado la sociedad criónica fueron, trabajaron con él, o sea, Cayetano Sondana e Iván Casal, eh, trabajaron con Javier Ruiz durante casi 15 años, ¿no? Javier era un hombre muy entusiasta, estaba muy decidido a, a ir adelante con expandir o divulgar la criopreservación. Eh creó junto con Iván también la una página que se llama crionica.org, que fue lo referente a nivel nacional durante muchos años y que ahora se ha retomado. Y Javier pues bueno, eh él eh, tradujo un montón de textos, eh, o sea, sobre todo hizo una gran labor de divulgación. ¿no? Y por eso hay mucha gente que le conoce. Eh, bueno, pues sí, desgraciadamente pues falleció en su casa de una forma imprevista. Y entre todos sus amigos y conocidos, entre los que estaba José Luis Cordeiro, también Cayetano, mucha otra gente, muchos amigos que seguramente vosotros conoceréis, pues eh, se pusieron manos a la obra rápidamente para trasladar a Javier pues eh, al sitio que estaba más cerca y que dieron disponibilidad. Y que fue un pequeño centro que está en Alemania. ¿sabes? Entonces, bueno, desgraciadamente no pudo ser aquí en España. Y nosotros, pues como memoria a él, nos gustaría que algún día pues la gente no tuviera que salir de nuestro país, se pudiera hacer aquí con todas las garantías y de forma asequible para todos, claro, no para todos. Pero vamos, si sí. Javier Ruiz eh, se puede seguir su trabajo, se, en Criónica.org se, se irá actualizando también trabajos suyos y todos pues le tienen común referente, efectivamente en España. Lo que no sé, eh, Rafael, si si fue la primera persona criopreservada porque de españoles. Sabes que españoles hay en en Alcor y en y en el Crionic Institute en Michigan. En ambos centros hay españoles. Y no estoy segura por las fechas porque eh, si fue Javier Ruiz el primero o no porque hay otra chiquita una chica joven que, que está en Alcor... que fue hace también bastantes años fue trasladada allí pero bueno desde como sea javier efectivamente fue fue un pionero en españa y bueno pues todo el mundo lo recordamos con, con cariño incluso aunque yo no lo hubiera conocido en persona sí pues álva me, me encanta que me plantes la duda porque ahora de repente yo yo fíjate estaba totalmente convencido que javier Ruiz había sido el primero. Cuando te lo, cuando te lo estaba comentando, de repente, yo mismo he dudado. Me encanta que tú también me hayas ampliado la duda, porque ahora mismo, claro, en el momento que termine este programa, pues yo me voy a poner a investigar. Mira, busca, este, si quieres este, porque... programa, este programa es muy inspirador en todas las direcciones, te adelanto. Mira, señora, si eh, quieres buscar Eulalia Castillo, Eulalia claro. Castillo, Evo es una señora que ahora vive en Arizona, se hace para allá. Eh, y ella su hija que es una, era una chica jovencita de 20 años así que murió también de forma imprevista y la trasladaron al C. Y sí, por el nombre Brulalia Castillo puedes ver si te sale en las fechas pues buscaremos buscaremos a Brulalia Castillo. A ver, sí. alguna pregunta. Sí, eh, se, está, se, se está incorporando ahora nuestro compañero nuestro compañero Paco eh, Paco Gómez. Eh, estamos esperando que el hombre recupere, recupere, <risa> recupere el aliento eh, hoy hemos tenido un programa muy atropellado ¿eh? si sí, eh, eh, <risa> <risa> es que hoy es Blue Monday, es verdad sí, eh, <risa> no, podía, no podía ocurrir nada divertido hoy <risa> eh, Rafa, yo te voy a ceder a ti la palabra ahora porque me gustaría que comentaras eh, después de que Álvaro nos hubiese hablado de, de Javi Ruiz, pues eh, ...lo que... ...lo que... ...lo que tenemos aquí... Eh. ¿Lo que tenemos aquí en cuanto sí. a criónica? En cuanto a... ...eh, efectivamente... ¿sí? ...hombre, se plantean... ...es que se plantean posibilidades... ...sobre la sociedad... ...sobre la sociedad... ...eh... ...criónica, que estaba integrada por tres personas... ...en fin... Eh, ah, sobre ese caso concreto... Sí. ...es que ese caso concreto es muy triste... ...porque es muy, es muy común... ...lo hemos visto... En, en muchísimos frentes y eso pues, pues, pues da mucha rabia yo no sé es una dinámica eh, aparecen estos grandes eh, idealistas que bueno pues de, de, de ponen muchísimo tiempo muchísimo cariño muchísima atención muchísimo esfuerzo en ir encontrando conclusiones en ir buscando y eh, investigando Y de repente pues aparecen los de la segunda generación que se encuentran con todo ya hecho y hacen, ¡fasca! ¡Oye, aquí hay pasta! Y de repente se pervierte todo el proceso. El proceso se pervierte. En sí. serio. Y entonces el problema es que aparece esta peseta mala que termina sustituyendo a la, a la peseta buena. No sé si conocéis el, el, el símil. La moneda mala elimina sí. a, la, a la moneda buena, pues aparece eso y entonces de repente eso genera muchísima confusión porque sí. digamos que todas estas iniciativas civiles se basan en comunidades de personas que están interesados y de alguna manera bueno pues pues participan y de repente se encuentran con que el, el la filosofía original lo que era auténticamente el origen del tema pues pues ya no tiene nada que ver, con lo cual eso genera muchísimos conflictos. Lo sí. que sería deseable e ideal es que simplemente pues que respetasen el trabajo, que no tiene ánimo de lucro de los demás, y que montasen otra cosa. Eso, es que a, na, eso a nadie le molesta. Lo que a la gente le molesta es que tomen con esa facilidad y esa tranquilidad todo el tema este. A mí, bueno, no sé. Yo yo, yo estoy muy impactado con, con que Sociedad Creónica no siga el desarrollo natural. Su desarrollo natural, quiero decir. Sí, pues, sí. Eh, Este es Pero claro, tú me has pedido mi opinión, Javi. Sí. Y, y esa es, realmente mi opinión me parece una pena. Lo que está lo que ha ocurrido con Sociedad Crónica no es la primera vez y lamentablemente yo creo que no va a ser la única porque es que ya es que me, a mí me parece que es una dinámica. Sí. No sé no sé cómo se puede luchar contra esa dinámica, la verdad. Bueno, no sé. eh, Alba ya nos ya nos dio su Su, sus opiniones sobre estos, entre comillas, buenos buenos samaritanos, ¿no? Como tú lo decías eh, Paco Gómez, buenos días Hola, buenos días Como efectivamente dice Rafa, siempre voy un poco atropellado Y nada <risa> Tu vida también es un rock and roll, ¿no? Bueno, más o menos, sea una cosa aquí En fin, como decía mi cuñado que ya murió hace mucho tiempo y se vive peligrosamente, ¿no? Pues más o menos sí estamos, ¿no? Eh, sobre este tema, eh, bueno, eh, he visto lo que se ha mostrado en televisión sobre las fundaciones de, de esto de la, de la criogenización y incluso en una ocasión vi un reportaje de, de, de los temas estos de las partes que estaban criogenizadas, ¿no? La pregunta es, <coughs> la pregunta es eh, ¿quién es el propietario legal del cerebro que es criogenizado? ¿Y qué tipo de decisiones se pueden tomar con este cerebro? ¿Qué, qué tipo de decisiones legales me refiero? no ¿Qué se puede hacer, no? Son dos preguntas. Alba, ¿nos escuchas? Ah, sí, sí, perdona. Sí, sí, sí, sí te escucho, te escucho. A ver, eh, además es que ha tocado un, un tema muy muy peliabudo, porque de hecho en todos los congresos que hay, eh, tanto, bueno, de, de, de tecnología, de transhumanismo, etc., siempre, siempre eh, se, se requiere la, la presencia del sector legal, ¿no? Porque incluso ahora mismo son despachos enteros que están estudiando el tema. Pero claro, tú tienes en cuenta que efectivamente una vez fallecida una persona, porque la criopreservación solo se hace sobre personas que están declaradas legalmente fallecidas. O sea, no, no, no se puede hacer antes. O sea, de hecho, eh, salvo por ejemplo en Suiza, se está estudiando, porque en Suiza existe la eutanasia, ¿no? quedaría un tiempo de previsión en el cual el paciente, el mismo, elegiría el momento y se se empezaría el proceso después, ¿no? Pero lo que tú has dicho, efectivamente, una vez fallecido, esa persona de quién es, o sea, esa persona eh, en, en manos de quién está y quién lo cura. Pues hasta ahora, como no sea el Estado que tiene que proteger el cuerpo, o sea, no hay nadie, ¿entiendes? O sea, efectivamente, como dices tú, cuando, si ese si ese organismo se puede revertir la criopreservación y empezar a, a reanimarlo, eh, ¿quién tiene, eh, como se dice, el, el derecho para dar la autorización? En España, en Europa, no hay nadie. Esa, esa es la verdadera esa es la verdad, ¿sabes? Porque desde el momento en que esa persona está declarada legalmente fallecida, ya no tiene derechos, y nadie no hay nadie que tenga derechos sobre ello, salvo que sea el Estado que tiene que proteger, pues eso, los cementerios, los esa es, es, es la verdad, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos el, la legislación es muy, muy abierta, es mucho más amplia, ¿no? Y ellos nos aseguran allí, en los centros que hay allí, que ellos pueden disponer de esas personas que tienen allí, y tratarlas y reanimarlas. Pero yo, hoy por hoy, a todos los abogados que he preguntado, dicen que en España eh, eso no se puede hacer. O sea, que sí, no se podría hacer, ¿sabes? Entonces, eh, hay, un, hay un agujero aquí legal, en el cual, pues, eh, digamos que se puede mover todo el mundo con bastante tranquilidad, pero yo creo que eso no va en beneficio de, de los ciudadanos. Creo que... ...que se debería de legislar cuando esta posibilidad eh, médica vaya avanzando. Ese sí, estuviésemos, pues sí, sí, Alba, en la Unión Soviética, que allí, bueno, ya es desaparecida ¿no?, que si los eh, individuos pertenecían al Estado, ¿no?, con lo cual una parte del individuo, que era una cabeza criogenizada, evidentemente el Estado podía volver a disponer. Lo que pasa, claro, que Estados Unidos, cada Estado tiene sus leyes particulares, ¿no?, y sí, en ese sí. sentido bueno, pues California y hay, hay otros estados que sean bastante más cerrados, pero bueno, California sí tiene una legislación bastante más abierta, ¿no? Y en ese sentido el fi si deja esa cabeza que está criogenizada a la propia fundación sí. la puede recuperar en el momento de que de que la ramicina avance para poder utilizar esa cabeza en, en el cuerpo de una, de una persona, pero bueno, es algo eh, tremendamente eh, futurible casi de cómic, ¿no? es... Claro. Sí, es muy complicado. Además, ¿sabes qué pasa? Que efectivamente, o sea ahora mismo, fíjate, hay bufetes que se están organizando para abrir despachos especializados en este tema. Porque no es, no es solamente en la criopreservación, ten en cuenta que, la bueno, la criónica es una parte de la ciencia médica, ¿no?, que se está trabajando en ella, pero hay muchísimas otras más, ¿no?, uh -huh. de, de longevidad, van a llegar tratamientos, uh, bueno, que a, a, ahora mismo son casi como se, de soñar, ¿no?, de, sí. que no parecen reales. Uh -huh. Pero todo esto... Eh, el otro día pues pues Luis Cordeiro además me envió la un libro que se está preparando que se iba a presentar en Madrid y, y quieren ya abrir, o sea, bufetes especializados, ¿no? Porque uh -huh. los abogados tienen que empezar a analizar, pues como bien ha dicho Paco la pregunta que me he hecho, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el cerebro de esta persona? O ¿A sea, quién la quién lo puede reanimar y en qué circunstancias? Uh -huh. Realmente es que es un debate apasionante, pero que está todo abierto porque las posibilidades son eh um, demasiado amplias. ¿no? Yeah. Pero vamos, antes <coughs> o después eh, es un debate que se tiene que tomar porque uh -huh. es que queramos o no toda esta tecnología y esta ciencia está llegando. Yeah. Entonces, tenemos que ver qué hacemos con ella y cómo la regulamos, ¿sabes? Uh -huh. Yo a mí me gustaría desde la posición mía, porque aunque la sociedad criónica la hayamos cerrado, vamos a abrir algo otra cosa que ya contaremos y, y Bueno, desde ahí queremos luchar precisamente para eso, queremos claridad, cómo podemos acceder a todo esto con las siguientes garantías. Y ahí es donde decía eh, Rafa que nosotros no buscamos un beneficio, bueno, un beneficio personal sí, pero no económico, sino social, es decir, yo quiero estar bien de salud, quiero que estén mis amigos, mi familia, mis vecinos, cualquier persona que sufra, entonces claro, Eh, es a lo mejor que un poco idealistas, ¿no? Pero bueno, es lo que nos mueve y cada uno encuentra en esta vida algo que le mueve. Y el tema legal que has mencionado tú pues es clave. Entonces necesitaremos eh, que el sector sí, si necesitamos ayuda en ese sector, se tiene que mover y eso solamente se mueve si hay un clamor social, que es donde nosotros queremos trabajar ál sí. sí. sí. y... lo, lo que ocurre es que este clammo social normalmente lo por los medios de comunicación <coughs> cuando crean algún tipo de, de problema este tipo de cosas ¿no? en ese momento es cuando se mueve los gobiernos y entonces legislan cosas cosas nuevas alternativas pero mientras tanto como tú bien dices, hay que crear jurisprudencia de los propios despachos de los abogados para poder para poder eh, hacer frente a este tema ¿no? porque hay la cosa tiene, tiene su gua <risa> o sea, que se hace con uncono una cabeza crinizada una persona eh, cuando se pueda volver a reimplantar en otro en otro ser humano ¿no? o sea que esto es así no y, lo, y los comités bueno, como funciona en, eh, creo que en Finlandia o en, en, en lo de la eutanasia <coughs> funciona a través de unos comités médicos que se reúnen que tienen que tener una serie de digamos de opiniones eh, en relación con esto e incluso allí no es sencillo y todos los países europeos miran un poco de como de solayo a esta, a esta gente porque les parece eso demasiado avanzado ¿no? ...ya esto de la, la criogenización... ...ya ni te cuento, ¿no? ...cómo puede ser, ¿no? Sí. <risa> bueno, la verdad es que en Suiza... ...en Suiza están están estudiando, ¿sabes? ...hay gente interesada en abrir puntos allí... ...de criogenización... ...yo, francamente, mira... ...desde nuestro punto de vista... Eh, ...más que interesados en centros así... ...como aislados, exclusivamente para esto... ...a mí me gustaría... ...si sí, hay un suficiente, una suficiente interés social... ...yo... Yo soy es partidaria, bueno y mis compañeros también, de que esto se integre de forma natural, por ejemplo, dentro de hospitales, tanto privados como públicos, ¿sabes? Porque sería el eh, ejercicio ideal, porque estamos hablando ya no solo de, de, de, de criopreservación de cuerpos enteros, sino, por ejemplo, empezar con criopreservación de órganos, que es lo que más cercano está, ¿eh? y es lo que más eh, necesidad hay, y que realmente sería como un, en vez de un banco de sangre, un banco de órganos. Esto... A mí me gustaría que se normalizara tanto en el sector privado como público pero dentro de los hospitales o sea sin necesidad de crear centros fuera eh, serían pacientes que están ahí eh, en custodia no eh, por sus médicos esperando un, un cierto tiempo en el cual pueda aparecer una cura no bueno, usando para una enfermedad rara o algo así no lo sé, es, es lo que nosotros nos gustaría, pero claro, para conseguir eso, pues sí, efectivamente hay que crear un gran debate social, ¿no? Porque y la gente lo tiene que ver con normalidad, que no es más que una técnica médica nueva que puede ayudar a muchas personas, nada más. A mí, a mí sí. quizás lo que me preocupa de todo esto es el coste de oportunidad. El, el coste de oportunidad es lo que te cuesta al final la, la decisión que no has tomado. ¿Has tomado una decisión? en una dirección, y el coste de la otra dirección, que tiene un coste, pues es el coste de oportunidad. Entonces, claro, de repente nos encontramos con que si no existe un impulso legal en España que nos permita generar por lo menos el interés suficiente a nivel social como para promover este tipo de debates, como dice Alba, y sabemos que se sigue desarrollando en otros países, al final el coste de oportunidad puede ser que Mientras que en países de nuestro entorno, esto es una opción más a la que pueden acceder los ciudadanos, aquí no. ¿No es así, Alba? Sí, es así, porque de hecho, efectivamente, hay otros países porque parece ser que no son menos reacios a aceptar eh, los avances médicos, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, si nosotros en nuestro entorno vamos vamos viendo, ya aparte de la criopreservación, como he dicho antes, hay o sea, muchas otras técnicas, muchas otras eh, cosas médicas que están llegando, claro, si nosotros aquí en nuestro país, pues la gente no lo conoce, no sabe que está llegando, no lo reclama, pues puede ser efectivamente que nos quedemos muy atrás y otros pues eso son países de nuestro entorno eh, la gente esté disfrutando de ello y nosotros no. Entonces, Bueno, pues eso, lo único, lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es investigar, informarnos, qué avances están habiendo, en qué áreas, y luego, pues, eh, involucrarnos eh, a través, pues, eh, oye, eh, las opciones de asociaciones, fundaciones y demás, pues es un, un poder que los ciudadanos tienen, ¿no? Siempre atentos a las intromisiones, así dañina, pero vamos, es una opción que tenemos en la mano, ¿no? Igual que ir a hablar pues con nuestros representantes públicos, o sea, es una cosa que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo como dices tú, no quedarnos atrás porque ya habéis visto China, o sea China en poco tiempo está invirtiendo en ciencia y yo creo que Europa tenemos la capacidad, ¿eh? Lo que pasa es que llevamos un tiempo así de, de convulsiones eh, que parece que nos estamos traiendo con otras cosas y la ciencia la estamos dejando un poco abandonada cosa que, que creo que no que no nos conviene no nos conviene sí, eh, yo quería preguntar a, a todos y cada uno de vosotros a Alba, bueno, Alba tengo clara su su, su respuesta a Rafa y a, a Pago Gómez Rafael, tú, tú, te, ¿tú contemplas la crionización en ti? no o sea, quiero decir lo he pensado muchas veces en principio no no pero pero quiero decir hay muchas cuestiones eh, que a mí no me afectan porque decir el tema del aborto cuando pues no soy mujer pues ya pero decir lo tengo claro no tengo no tengo por qué querer creo para comprender que eso es una posibilidad buenísima para otras personas si lo desean si lo desean para para prolongar sus vidas eh es como si me es como si me dijeses a ti te gustaría la quimioterapia gustaría pues, pues no <risa> claro. pero llegado el momento pues no lo sé lo que sí que me gustaría es que hubiese una buena base legal que permitiese si hiciese correctamente con todas las garantías exactamente igual que está comentando Alba si existe la tecnología si se está desarrollando en otros países Hombre, pues lo ideal sería pues que yo me encontrase con, con una posibilidad igual que pueden ser otras. A día de hoy es una posibilidad tan complicada que yo diría, oh, hombre, pues, pues no lo sé. O por lo menos no lo sé. El sí, no no lo sé. No, no, no lo sé. No sé si responde solo la, la respuesta, Javier. ¿Alba? Bueno, eh, yo sí, pero vamos, porque... Para mí es que yo tengo mucha facilidad en aceptar eh, cualquier eh, avance científico-médico, siempre que esté respaldado efectivamente por, por, por pruebas y por eh, y por una legislación, etcétera Pero la sola posibilidad de que eso pueda funcionar eh, me parece tan fantástica que, vamos, yo yo no lo dudaría ni un minuto, ¿eh? Y nuestro compañero Paco Gómez, el hombre que no sigue los guiones, ¿qué, ¿qué opción? Uf. La verdad es que estaba pensándolo mientras que estaban estas personas... ...la Rafa y estaba Alba contestando, ¿no? Eh, personalmente, yo soy una persona que me encanta eso del paso del tiempo... ...y sería con la con la, con la cosa más tremenda que yo me, me encontraría... ...me imagínate que me encuentro en el año 2300, ¿no? ¿Cómo será la vida y cómo será todo, no? Cuando vuelvan a, a digamos, a revivir mi cabeza... ...este implantado en sabe Dios qué, ¿no? Bueno, eh, curiosamente yo, personalmente, eh, yo tengo estas fotos antiguas de, de María del Alcor de este pueblo, tienen ya 50 años, y Adelaide se con, tenía, imagínate, 15 años, ¿no? Y estaba, sabía eh, claramente que estaba fotografiando el pasado, ¿no? Ahora las veo y digo, hay que ver cómo era esto y tal, ¿no? Cómo, cómo, es la, cómo era antes y después, ¿no? Eh, a mí me daría un poco de miedo, evidentemente, encontrarme en, una, en un sitio donde no conozco en absoluto nada, ¿no? recuerdo que cuando era niño Vi una película de Tarun Power Que han puesto hace poco en la televisión Se llama El tiempo en sus manos Y eh, este hombre inventaba una máquina de, de viajar en el tiempo Y iba al futuro, ¿no? Curiosamente, <ríe> bueno, pues Eran los años 60 creía que la guerra era Iba a haber una guerra atómica Y que ellos se iba a destruir y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es un poco extraño, ¿no? a mí mismo no sé si me gustaría vivir en ese avance de tiempo, ¿no? Y yo veo una España donde la gente va un rebaño de cabras a, a venderte la leche allí a la puerta de tu casa, ¿eh? o sea, con lo cual están muy ávido de todos los avances tecnológicos, pues dicen producir en la década de los años 60 al principio, ¿no? Y sin embargo, fíjate, ahora <coughs> la tecnología del WhatsApp, la de esto otro me da un poco de vértigo y casi de coraje, ¿no? o sea, eh, y la informática ya ni te cuento, no se acaba con la ...con la del santo jo, no Entonces, la verdad es que, que no lo sé. Yo creo que supuestamente ha aceptado. Pues tendría que Ay, hacerlo ya está. ¿no? ¿Pero os casaríais con un holograma? <risa> pues, claro, porque ese, eso es lo interesante. A lo mejor de, la de, respuesta es no. Yo no me casaría con un holograma, pero me parece muy interesante que haya una sociedad que haya generado sí. ese debate y que haya sí. legislado sobre el tema... Uh -huh. Lo suficiente como para incorporar cualquier posibilidad de una uh -huh. manera pues, pues con las garantías claro uh -huh. y esto ocurre en Japón yo hombre yo no lo quiero pero sí, pero sí que me interesa me parece muy interesante y la criónica me parece que es que da un paso un, un, un paso que rompe muchísimas barreras uh -huh. pues claro a mí me parece personalmente un, un tema apasionante Sí uh -huh. se nos acabó el tiempo rafael bueno. compañero Bueno, pues muchísimas gracias. como De nuevo, es que, es que este programa este programa es una auténtica aventura, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Me encanta, ¿Cómo puede llegar a terminar? Y se nos es, ha quedado espero, corto. Espero que nuestros oyentes se diviertan tanto como nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, Alba. Bueno. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? pues, un abrazo. Pues, pues muchas Adiós. gracias, Alba, muchísimas gracias, Rafael. Sí, muchísimas eh, gracias a todos. Eh, Pago Gómez, señores pasajeros, bienvenidos a la Era Cibor. Estamos en los albores de una sociedad que nos sorprende con cambios tecnológicos todos los días. Despedimos este programa, los integrantes del, del equipo de Era Cibor. Queremos invitar a todos nuestros oyentes a reflexionar sobre un futuro conectado para que entre todos y con la ayuda de la tecnología podamos por fin crear una sociedad humana. Bienvenidos a la era cíborg. Hasta el próximo lunes.